A partir de este momento, desde Campiñas, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. a vida samba samba samba rasgado. samba moderno samba vamos con Plinio que nos tiene preparados varios temas para esta semana en este encuentro él está del otro lado de la frontera al norte en Brasil en el estado de São Paulo en comunicación con la 36 bienvenido Plinio buen viernes siempre un gusto hablar con Radio Centenario Bueno, y acá ya sabes que estamos con Emiliano Ángeles retornando hoy. Mañana vuelve de acuerdo si sale todo como esperamos a nuestro programa. Eh, así que arrancamos, Emiliano, con los temas que nos propone Plinio esta semana. Sí, así es. Buen día, Plinio. Te saludo. Y bueno, uno de los principales temas es lo que sigue pasando con la, los altos comandos de tentativa de golpe de Estado. ¿no? El Tribunal Supremo Federal aceptó la denuncia finalmente. Buen día, Emiliano. Sí, esta es una novela que va a seguir uh -huh. por todo el año. No, el Superior Tribunal Federal aceptó formalmente por unanimidad la denuncia de la Fiscalía contra el alto comando, los denunciados por, por conspiración contra claro. el Estado de Derecho. ¿no? La votación fue unánime. Eh, interesante que ya lo, los Los acusados admiten que hubo conspiración, pero todos dicen que ellos no estaban en la conspiración, ¿no? Lo que es una fragilidad de, de la ultra de, del grupo de Bolsonaro. O sea, no actúan de manera cohesa, pero cada uno quiere salvar su propia piel. Y en este incidente, que es una continuidad que, que ya estamos hablando algún tiempo, la novedad es una entrevista de Bolsonaro. A la, al periódico Folha de São Paulo que es un gran periódico de, de São Paulo donde Bolsonaro admite, sí que, que, que hubo conversas de golpe pero se defiende diciendo, bueno, conversar no es crimen porque al, al final no hicimos el golpe lo que es una um, entrevista que nosotros la, la, la caracterizamos como una especie de tiro en el pie Porque él entonces sería el único que admite de manera directa que sí hubo, digamos, conversas del golpe. Y entonces el resultado de esto es que probablemente el juzgamiento será rápido y antes de septiembre Bolsonaro debe recibir una condena. Uh -huh. Plinio, vinculado a esto eh, también, pero midiendo lo que es la realidad política hoy de, de Brasil, hubo una, una movilización, una manifestación convocada en medio de, de una práctica que vos siempre nos, nos aclarás, que es de no impulsar movilizaciones por parte del PT y el PSOL en este caso, contra la posibilidad de una amnistía ¿no? a estos golpistas Eh, pero que no fue muy productiva en cuanto a, a presencia de gente, de respuesta a esa convocatoria? Sí, nosotros eh, criticamos el hecho de, de querer parar la derecha solamente por la vía institucional, uh -huh. sin movilizaciones de calle. Pero resulta que de última hora el PT, o sectores del PT y del PSOL, Básicamente, el diputado Lindenberg uh -huh. y el diputado Boulos de São Paulo convocaron una manifestación, pero la adhesión fue, fue muy pequeña. Fueron casi seis mil personas, uh -huh. que es cuatro veces menos de la manifestación convocada por Bolsonaro por la amnistía de los, de los que están presos por la, la tentativa de golpe del 8 de enero del 2023. veintitrés. Entonces resulta que la realidad es que aunque ellos, Boulos y Lindenberg, hayan eh, convocado a la gente, la central única de trabajadores, el PT como aparato, y mismo el PSOL como aparato, no se movilizaron suficientemente. Entonces es una trampa. ¿no? La, la gente del PT tiene miedo de movilizar y, al mismo y, y así asustar a la derecha pero al mismo tiempo sabe que si no movilizan, la derecha queda dueña de las calles. Resulta que el, el resultado final de esto es que como la correlación de fuerzas siempre una fuerza relativa, eh, el fracaso de la convocación de Boulos acabó dando un respiro a Bolsonaro para que trate de hacer nuevas manifestaciones pa para ver si crea un clima político que... Eh, bloquee la, el proceso judicial contra él y contra todos los conspiradores contra el Estado de Derecho. Uh -huh. Bueno, y sigue también otro tema que hablábamos en columnas anteriores, esta huelga de los trabajadores de las aplicaciones, de las este, aplicaciones de reparto y demás, que están presionando a las empresas para que mejoren las condiciones de trabajo, la remuneración de ellos. Exactamente, una, una reivindicación muy importante, porque como reciben muy pocos, esta gente trabaja una jornada de 14, ¿no? 12, 14, 16 horas, y con esto uh, tienen también muchos accidentes, no, hay muchos trabajadores de aplicativos en Sao Paulo, en Río, Belo Horizonte, que en las grandes ciudades que mueren y, o que se, se, se machucan, por accidentes de tránsito entonces la, re, la, el, la reivindicación de un salario, de una remuneración digna y de condiciones de trabajo me, mejor son absolutamente son insofismables ¿no? son claro que correctas la manifestación fue grande ¿no? ocurrió en 60 ciudades, en Sao Paulo reunió unos 3.000 Eh, aplicadores que como están de moto hacen un lío en la ciudad claro. gigantesco pero la verdad es que hicieron una presión fuerte se hicieron escuchar pusieron su demanda pero la verdad es que las empresas continúan cerradas a negociación y ellas son muy rígidas en, eh, en la conversa con los trabajadores uh -huh. porque ellas no quieren reconocer vínculo contractual y de trabajo y ni quieren tener ninguna responsabilidad por lo que pasa con los trabajadores. Entonces, esta es una huelga importante porque es una huelga donde los eh, estos nuevos trabajadores, este nuevo tipo de trabajador empieza a se organizar como clase. ¿no? Claro. Todavía los propios eh, entregadores tienen todavía mucha dificultad de tener una unidad en la dirección de no de, de, de saber claramente lo que quieren y eso se notó en la propia manifestación, muchas muchas peleas, muchas mm. eh, divergencias en el momento de tomar decisión, pero es un proceso de formación, ¿no? Esta clase está formando y para formar ella tiene que lograr su unidad, bueno, y ser reconocida. Y las empresas, claro, Quieren que esto se prolongue lo máximo posible para que exploten los trabajadores sin que estos tengan voz. Plinio, ¿y esta, este proceso de organización de, de estos trabajadores ¿está siendo vinculado a alguna de las centrales sindicales de Brasil que se, se, se han acercado o han intentado apoyarlos? Mira Hernán, este es un proceso nuevo. ¿no? Todas las centrales tentaron acercarse Pero ellos son muy, eh, ah, ah, muy temerosos de uh -huh. este acercamiento. En realidad son, son gente por muy des despolitizada y muy desconfiadas de lo político. Están en, recién ahora en un proceso de organización y de concientización. Uh -huh. Porque la verdad es que los aplicativos lo presentan como emprendedores, entre colmillas. Claro que no son emprendedores, son uh -huh. trabajadores. ¿no? que trabajan por meta, con, ¿no? por resultado directo con las empresas. Entonces, eh, este proceso de conciencia lento y de organización toda, también igualmente lento, pero empezó, ¿no? empezó lo, hubo manifestaciones, como dije, en 60 ciudades, fueron grandes, hay una simpatía de la opinión pública. por su movimentación, porque la super explotación es evidente, y tuvieron suceso, porque en São Paulo los restaurantes que dependen de estos aplicativos tuvieron 100% de paralización en las entregas. No, no. O sea, el, el movimiento logró eh, causar un prejuicio a la empresa, pero todavía no logró ser reconocida, Y, y establecer un proceso de negociación formal esto todavía va a necesitar más lucha antes de ir al otro tema ya que te preguntaba de, de las centrales sindicales Plinio, porque bueno, está la, la histórica CUT vinculada al, al PT ¿no? ¿había alguna otra que vos podrás recordarnos más a, hacia la derecha, digamos, o de centro, no sé? Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? Recuerdo la existencia también de Conlutas, ¿no? De, de una central sí, sí. más pequeña, ¿sigue existiendo o qué ha pasado con ella? Mira, sigue existiendo, tenemos varias centrales, es una fragmentación de las centrales, lo que debilita a la clase obrera. La única central realmente aguerrida y de lucha es la Conlutas, las otras todas son centrales amarillas unas más, otras menos pero todas muy eh, muy defensivas con lutas está muy aislada ¿no? y está muy eh, digamos eh, isolada políticamente porque tiene el control quien la controla es el PSTU uh -huh. que es un partido trotskista eh, y con esto él eh, instrumentaliza la, la central para sus objetivos y esto bloquea un poco la capacidad de, de con lutas tener una claro. actuación más amplia uh -huh. pero sigue de pie sigue digna pero muy aislada uh -huh. claro. bueno y otro sector que también está eh, digamos realizando medidas paros este y huelgas y demás es el sector de los petroleros en Brasil que ahora bueno la empresa Petrobras se vio obligada a negociar con el sindicato Sí, esto es para hacer el acompañamiento de lo que hablamos la semana pasada. Sí, sí. ¿No? Los petroleros hicieron una paralización para pedir negociaciones. Bueno, y la, la paralización fue contundente y la dirección de Petrobras abrió negociaciones, que era lo que se pedía, que en realidad es lo mínimo, ¿no? Claro. Lo mínimo es que la dirección converse con los trabajadores. Entonces, esto fue una primera victoria. pero ahora hay que ver cómo evolucionan las negociaciones. Bien, por último, eh, sigue cayendo la aprobación de Lula, ¿no? Hay nuevas encuestas que siguen marcando, digamos, esta, esta caída para el gobierno. Sí. Esto es importante para acompañar un poco, la, eh, sentir lo que pasa aquí en Brasil, ¿no? Eh, el gobierno Lula hizo un esfuerzo No viene cayendo su popularidad en los últimos meses No, de, desde septiembre del año pasado la caída es sensible el gobierno se movimentó hizo de un lado en el primer momento un esfuerzo de comunicación Él interpretaba que el problema era de comunicación el gobierno era bueno pero no comunicaba bien cambió toda la, la estrategia de comunicación y después hizo empezó a hacer un gestos a la izquierda no hizo una iniciativa de reforma agraria después de dos años de paralización no hizo una eh, concesión de de, de, de de créditos consignados para ver si aumenta el poder de gasto de, de la gente entonces tomó eh, y sentó quien gana hasta cinco mil eh, reales del impuesto de renta Entonces hizo algunas medidas, pero no resultaron. ¿no? La última encuesta de una empresa que se llama Quest, que tiene cierta credibilidad, muestra que la desaprobación de Lula llegó a 56%. ¿no? La, la, la desaprobación del gobierno Lula llegó a 56%, que es siete puntos arriba de lo que estaba en enero. Entonces, es una caída grande para el espacio de tiempo corto, ¿no? Y ahora eh, la aprobación del gobierno quedó reducida a 41%. Es la primera vez que los que desaprueban superan los que aprueban. Sí. Y hay una caída muy grande en, en, en regiones donde Lula era muy fuerte. Por ejemplo, en el nordeste... Eh, Ahora 46% de la población desaprueba el gobierno. Una caída de 7 puntos. En el sudeste, que es São Paulo, Río, Minas, que es donde está concentrada la mayoría de la población, la desaprobación es de 60%. Y en el sur, que es más reaccionario, 64%. Entonces la situación del gobierno Lula en el momento es una situación bien difícil, no que Lula esté cercano del knockout pero está en las cuerdas y el sí. gobierno no sabe cómo salir la causa, como ya la discutimos básicamente es que el gobierno es contra el pueblo entonces más tiempo menos tiempo el pueblo percibe esto y esto se nota de manera directa en el aumento del costo de vida ¿no? en la inflación de los alimentos de las tarifas de de benzina y, y todavía Lula no tiene una respuesta clara a estos problemas estaba bichando que anduvo por Vietnam Lula o por lo menos que se celebra que logró la reapertura para o por primera vez del mercado de carne hacia Vietnam después de 20 años como un logro y lo otro vinculado a la política exterior Plinio es que va a ir a la cumbre de la CELAC, eh, que se va, va a tener lugar ahora el 9 en Honduras, en Tegucigalpa, que ya confirmó Lula que va a estar presente en esa cumbre. Sí, bueno, en, en, en Japón Lula hace una cosa que él sabe hacer muy, muy bien y ya lo hizo en los dos primeros gobiernos, que es, entre colmillas, vender Brasil. Sí. O sea, hacer el, el papel de vendedor del agronegocio, de los, del agromineral, Eh, del, del extrativismo mineral brasileño entonces cuando sale esto lo hace muy bien, tiene suceso pero no tuvo, digamos no cambia nada la vida de la gente uh -huh. en celac va a ser su show de siempre pero la verdad es que ya está como un actor más decadente entonces ya después de, de lo del conflicto con Venezuela y después de, de su caída de, de de popularidad interna el carisma de Lula está cayendo uh -huh. y bueno, una reunión que sería importante en el momento en que Estados Unidos eh, revitaliza la doctrina Monroe uh -huh. eh, y quiere digamos interferir en América Latina de manera más contundente y bruta, sería interesante un buena, una buena reunión de CELAC, pero por mientras Yo no sé si esta reunión saldrá de lo protocolar. Sí. Dentro de este tema voy a recordar que eh, hoy día Trump va a anunciar un tarifazo. Sí. ¿no? Y lo interesante es que eh, el gobierno brasileño por mientras tiene una actitud de mucha cautela. Pero ayer fue aprobado en el Senado Federal con mucha tranquilidad una, una ley que da a Lula... el poder o mayores poderes para retaliar eventuales tarifas eh, de Estados Unidos. Y lo interesante es que esta ley fue eh, aprobada en, por una unidad muy extraña aquí en Brasil entre bolsonaristas y pechistas. ¿En nombre de qué? En nombre del agronegocio. Y yo me recordé de este tema, que es un tema importante, porque esto es lo que fue hacer Lula, en Japón, ¿no? abrir mercados para el agronegocio. Entonces, cuando llega el agronegocio, que es un nombre, digamos, un eufemismo para latifundio, ahí la unidad entre el PT y, el Bolso y Bolsonaro se manifiesta concretamente como ocurrió ayer en el Senado Federal. La expectativa es que esta ley que aprobada en el Senado se transforme en ley porque no tendrá problemas de aprobación en la Cámara de Diputados, porque arriba de, de las divergencias está el agronegocio. porque eso es una ley entonces que qué permitiría Plinio? Que da mayor eh, flexibilidad para Lula, aumentar mm. tarifas, repudiar acuerdos comerciales, embargar. determinadas importaciones entonces sería una ley para usar una palabra que está mucho en moda ahora posmoderna, que empodera <risas> el ejecutivo para negociar eh, en el eh, eh, hacer tratados comerciales y retaliaciones en el campo internacional No es más o menos, bueno hay que ver el tamaño del tiro que va a mandar Trump sí. para ver lo que se puede hacer, claro. pero en verdad es para aumentar un poquito la, el poder de Lula para hacer frente a lo que viene de, de Estados Unidos. Uh -huh. Muy bien, pleno con estos agregados, un panorama muy completo que nos quedamos de la semana. Un abrazo grande, como siempre, y nos reencontramos. Un saludo a los compañeros del portal Contrapoder. ¿eh? Gracias, Hernán. Gracias, Emiliano. Siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Um abraço. Um abraço. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta.